de la ciudad de Buenos Aires transmite AM 690 K24 en radio una radio como a vos te gusta la hora de All Boys notas, reportajes, fútbol amateur y todos los deportes de nuestro querido All Boys conducción y producción Claudio Sintes y su prestigioso grupo de periodistas más informados de nuestra querida institución cosas tan duras que nadie puede decir que todos caminando como una procesión de gente muda no tiene el corazón Porque será Que me gusta la noche mujer Porque todo el que queda un padre para mí Que Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches Bienvenidos nuevamente a la hora de All Boys Como siempre por AM690 Hoy eh, día martes eh, 6 de junio Un día con mucho frío Y venimos de un partido que All Boys jugó el domingo en Misiones frente a Crucero del Norte. En un rato vamos a estar con Carlos Peluso hablando de un poco de este partido y también de la previa de lo que va a ser el partido del jueves ante Atlético Tucumán que va a ser con transmisión como siempre del equipo en blanco y negro. Este, All Boys jugó el pasado domingo, como bien decía, ante Crucero del Norte allí en Misiones un partido a ver, bastante malo en líneas generales, eh, tanto de un, de un equipo como como del otro, fue un partido parejo, pero de lo malo que fue mal jugado, además el estado del campo de juego con ese pasto alto que tienen ahí en en el estadio de de Crucero eh, sumado a la lluvia que hubo todo el día previo, la noche previa Eh, ...al partido y la llovizna que, no, que nos contaba nuestro compañero Roberto Morales... ...allí en, en Misiones, hacía que que el, el piso esté bastante bastante pesado para jugar... En, ...y eso lo sintieron eh, mucho sobre todo los, los futbolistas del boys ...lo sintieron más que nada en la primera parte. En el segundo tiempo quizás se acomodaron un poco, se acostumbraron, no sé... ...pero en el primer tiempo les costó bastante hacer pie en ese campo de juego y salió un primer tiempo bastante bastante pobre, bastante aburrido, prácticamente sin sin jugadas de peligro, sin sin tiros al arco, quizás un, un remate de, de crucero, eh, si no me equivoco fue Enzo Bruno que pateó pero en el travesaño. No sé si ol, no recuerdo Colboys haya tenido alguna en el en el primer tiempo. Eh, fue la verdad fue doloroso para los ojos ver ver ese partido jugado allí en en, en Misiones después en el segundo tiempo quizás eh, se animaron un poco más los dos Olboys eh, cambió con con los ingresos de Sandoval, de Salas y del Mudo Vázquez que entraron en el segundo tiempo y crearon las las jugadas más claras para para Olboys en, en en el complemento la primera fue un desborde de de Sandoval, una jugada de Sandoval que hace por por la derecha y lo deja solo a, a Maxi Salas que de, define pero lo tapa muy bien el arquero de ellos, hace una tapada bárbara que tuvo el, el arquero del, del conjunto misionero. Después en otra jugada un pelotazo largo de ellos, eh, la ganaron en el, en el área y... Y Figueroa, eh, creo que fue, definió, pero también tapó Lozada en una de esas eh, tapadas a las que nos tiene acostumbrado ¿no? Eh, Nahuel Lozada, quizás el mejor jugador que tiene el Boys en lo que va del año. Eh, no sé si hasta qué punto es tan bueno que el arquero sea la figura del equipo, pero eh, tiene por lo menos una buena atajada por partido. Y ayer tuvo, ayer no, el domingo tuvo esa y tuvo también otra ante un remate afuera del área en el segundo tiempo que tapó bien y la mandó al corner y después olboy tuvo eh, una jugada de Salas por izquierda que desbordó y lo dejó solo al Mudo Vázquez que definió muy alto por arriba del travesaño y después otro tiro del Mudo Vázquez también que pegó en el palo fueron eh, esas tres la, la de Salas y las dos de Vázquez fueron las más peligrosas que tuvo Old en todo el partido increíblemente tantos Salas como Vázquez incluso Sandoval que le cambiaron la cara al equipo fueron suplentes el otro día ante Cruceiro al norte. Voy a saludar ahora a Carlos Peluso, que está del otro lado del teléfono, Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Facundo, ¿cómo andas? Bien, bien, todo bien, vos. Te fresquete que hace, ¿eh? Se vino la fresca, decía mi abuela. Sí, sí, sí, no está para no está para chomba el día. No, claro que no. ¿Cómo anda, Facu? Te estaba Bien. escuchando hoy atentamente sí. el comentario sobre lo, lo que pasó el, el día domingo ya en Misiones contra Cruzeo, ¿no? Sí, ese partido bastante triste para ver porque fue muy malo. Prácticamente le, le sobraron como 60 minutos al partido. Ah, bueno, un dolor de ojos en sí. una palabra. Sí, la verdad que sí. No sé si tuviste la, la no, chance No, no, no tuve la oportunidad de verlo. Aparte me enteré que hubo, como que lo transmitían luego en diferido, la señal que habitualmente los hace. Eh, había como, leí algunas quejas en las redes sociales, este como que a la hora del partido había gente que había puesto esa señal y decía que el partido lo van a las 21 horas diferido. ¿A quien le interesa ver un partido en diferido, ¿no? sí. por ejemplo? No, tuvo y... tuvo bastantes problemas la, la transmisión ya, de entrada, a los 10 segundos, supuestamente ganaba Crucero del Norte 1 a 0. Ah, buenísimo. Sí. Okay. Después, en, en, mismo en el primer tiempo, como a los 20, 25 minutos, apareció una placa que decía final del partido, Crucero 0, el voy 0. Sí. Y después... Eh, sí, tuve también comentarios negativos sobre la transmisión de gente que lo, lo quiso ver por esa de, de esa manera y, y recibió bastantes comentarios negativos. Sí, Bien, la tío. transmisión habitual, al menos decían las quejas eso, y después parecía otro link para sí. poder ver el partido, o sea, gente que sugería verlo por, por tal link, y no sé si lo habrán podido ver, imagino que vos sí. Sí, sí, sí o, acá lo, lo pudimos ver, igualmente los que no lo vieron no se perdieron de mucho, ¿no? porque no había mucho para ver tampoco. Sí, lo que se escuchaba, eh, relataba nuestro compañero ayer en Misiones, Roberto Morales, sí. algunas tapadas como vos hablabas de los hadas, sí y un, y un gol sobre el final del partido que Albuy se pierde increíblemente según contaba nuestro compañero Sí, Morán. de Mudo, fue una, una jugada de Salas por izquierda, típica de esas jugadas que hace Salas con, con empuje con, con tesón ganándole la pelota a, lo, a los defensores, guapeando y un pase bárbaro para el Mudo que quedó prácticamente solo frente al arquero y la tiró por arriba del travesaño Y bueno, bueno. son eso, esas situaciones que Olboy no sabe aprovechar, ¿no? Que, ¿no? que ha tenido todo el campeonato, ese déficit en la definición, ¿no? O la falta de o la falta de definición o las erróneas definiciones en, en los delanteros que les toca hacer de eso, ¿no? Sí, o la falta de creación también para poder tener esas esas chances, ¿no? No, seguro, la, la anemia de creatividad, eh, no se le cae ni idea a Olboy, eh, mayormente en todo este campeonato, esperemos que ...pueda revertirlo en el tramo final que queda... ...que son 10 fechas... ...pero el vuelve a jugar 9... Claro, o sea, ...sobre que 30 libre. puntos... ...o el a disputar 27... ...porque en la fecha 43... ...va a quedar libre... este ...yo estaba anotando acá... ...lo que se viene en el Facu... Sí. Este, ...a ver... Eh, ...vamos a hacer un mini pro... ...entre usted y yo... vamos ...estudiante de San Luis local... ...Dugla de visitante... villa Delmi de local... ...actético de Paraná... ...visitante... Sí. Brom de Adrogué de local Brom de Madrid de visitante fecha 42 la siguiente fecha 43 queda libre luego recibe a Ferro de local visita Almagro en los ingenieros y cierra de local contra un rival por no descender como es Central Córdoba de Santiago del Estero sí. o sea, son 27 puntos ¿con cuántos crees que se salve? ¿con cuántos firmás que logra el Olbois en estos 27 que le queda de los 27 y por lo menos con 15. Yo con 15 firmo, ¿eh? Sí, yo, yo también. Por lo menos con 15 eh, estaría prácticamente salvado. Sí, habría que ver también otros resultados, ¿no? Y obviamente, partidos... sí, pero estarías más tranquilo en cierta forma sobre eh, eh, ya sobre el final de campeonato. Sí, sí, sí, obviamente, ¿no? El tema es que no llegás a la última fecha contra el Centro del Córdoba Santiago del Estero. En casa, con... el el promedio apretado, digamos, sí. ¿no? Este, Sobre todo teniendo, tenés... que, teniendo que sí. definir mano a mano con, con Central Córdoba. Claro, de todos estos que nombramos, rivales directos, aunque bueno, estudiante de San Luis está un poquitito más arriba, venía en caída libre y repuntó y le ha sacado un par de cabezas en el promedio All Boys. Sí. Rivales directos son Estudiantes de San Luis, Douglas Hay en Pergamino. En Pergamino ese va a ser un partido chivísimo. El triunfo del otro día de Brown de Adrogué en, en Pergamino... Vino como anillo al dedo, hubiera venido un golazo, hubiera sido un golazo bárbaro Ganar en misiones, cosa que si te toca perder en, en pergamino quedas tres puntos arriba más, ¿no? Sí, porque además no solo perdió Douglas, sino que eh, tampoco ganó Flandria No ganó el mismo estudiante de San Luis Exacto. Eh, Hubo varios resultados a favor para All Boys Y no lamentablemente no lo pudo aprovechar Así todo sigue teniendo... Eh, un equipo abajo de donde comienza, o sea, está Juventud Unida y Golay -E Gauchu abajo del Boys y luego vienen los cuatro descendidos, ¿no? Sí, Juventud Unida y el Boys tienen el mismo promedio. Está bien, es verdad, 1.237. Claro, sí. Exactamente. Y bueno, estaba diciendo los que le tocan zona que le echa por la misma causa, Dijimos visitante de San Luis de Local, dura de visitante. Y atlético de Paraná descendido de visitante sí sí y central Córd en la última fecha. Yo creo que el partido los partidos fundan fundamentales si bien todos son fundamentales para mí son estos dos primeros estudiantes de salud y douglas y atlético paraná sí estos, estos dos que se, se vienen ahora ensegudilla van a ser van a ser muy bravos, sobre todo por ese tema, no no que sean bravos los rivales eh, para uh -huh. mí All Boys no tendría que tener problemas en ganarles. No, seguro. Como Douglas. Seguro. Un Douglas que renunció Guglielmi Pietro y iba a seguir eh, el señor Levato, Ex exjugador sí. de Douglas, eh, histórico jugador de Douglas Hay, como técnico hasta el final del torneo, ¿no? Sí, claro. Este, así que bueno, esos son lo, la, lo que le queda estos de cada 10 fechas que va a jugar 9, 27 puntos 15 sería eh, menos del 50%, ¿no? Eh soy muy malo para las matemáticas. No, un poquito más del 50%. Pero me parece que punto. sí. No, no, más, más, un poquito arriba, un poquito arriba, 13 con 50 serían, serían 15, 15 puntos serían superior al 50% de los puntos. Ojalá claro. lo saque. Sí. Ojalá, ojalá, ojalá lo saque, ¿no? Ojalá, obviamente. Eh... Con esta, con esta anemia ofensiva y de creatividad, a veces uno piensa que va a ser duro, pero siempre, siempre uno ve una luz allá en el fondo, ¿no? Que, que puedan eh, dar vuelta a esta situación y que... Y que, bueno, al final del campeonato, por lo menos dos fechas antes estar salvado de todo, ¿no? Sí, eso sería lo ideal. ¿Y, y qué se hace, o qué se debería hacer, eh, según tu opinión, con, con la Copa Argentina? Yo otra vez te contaba, te contaba el ejemplo de, la, de una respuesta del director técnico de Zacachispas, ¿no? Sí. Estaba a punto de subir a la vez metropolitana, desde la C. Eh, decía Copa Argentina o campeonato. Y a mí me contrataron para dirigir el campeonato. Este, como dándole prioridad absoluta a salir campeón y a ascender a, a jugar la Copa Argentina y pasar de etapa aunque si, uno buenos, no, buenos dinerillos el sí. equipo de Soldati, ¿no? Sí, Pero, eso o sea, sí. Es esa es una situación como la manta corta, ¿no? Te destapás claro. de un lado y te tapas del otro. Claro, te destapás los hombros y te destapás los tobillos. Los pies, exactamente. Claro. Siempre dije que la prioridad, y más en la situación en que Olboi se está porque si Olboi estuviera holgado tuviera séptimo, octavo, o noveno, décimo en, el, en el los promedios, te dirías, bueno, vamos a hacer un tiro total, eh, sumar, eh, avanzar en etapas en la Copa y sumar dineridios para la magra economía del algo bienvenido sea, pero la realidad es otra. Y obviamente los jugadores no, nunca van a salir a, a perder, el cuerpo técnico va a planificar un partido, todo el cuerpo técnico planifica un partido para ganarlo y ponerlo mejor en cancha. Claro. Pero bueno, eh, es, es complicado, ¿no? Es complicado. Sí. Bueno, lo, al... lo que uno podría tomar en la vida personal de uno, privada, generalmente en los clubes o en el fútbol no es así. Claro. Bueno, hoy al mediodía se dio a conocer la, la lista de convocados, los que van a viajar a a Salta a jugar contra Atlético Tucumán. ¿Mañana viajan Facundo? Eh, viajan mañana, sí, señor. En avión. En avión. Así vuelven el, el viernes, eh, creo que salen Eh, allá a las 8 de la mañana del viernes. ¿Se sabe el hotel donde para el Boys? Eh, no, yo no lo tengo. Ah, está bien. Sí. Perfecto. Bueno, vamos con la lista. Sí, los arqueros son los mismos de siempre, los Ai y Molini. Correcto. Eh los mismos. Los defensores eh, eh Mir Facioli, Gastón García, Emilio Porro, Ignacio Vázquez, Alexis Vega y Maximiliano Martínez. Los mediocampistas van a ser Bryan Ceballos, Franco Chivilo, Bryan Guerra, Mauro Milano Roque Ovejero y Hugo Soria y los delanteros Nelson Da Silva Matías Sandoval Maximiliano Salas y el mudo Juan Manuel vázquez y más o menos los que siempre concentran ¿no? sí, sí eh, hay un, un tentativo en un, en un rato lo voy a lo voy a estar dando el equipo que sería el titular eh, frente a Atlético Tucumán hay varias sorpresas sobre todo en el mediocampo también una sorpresa que me llama la atención sí. mucho este el señor Martínez ¿no? Sí. el marcador de punto izquierdo sí. no Martínez no, me confundí el nombre el tucumano Maxi Martínez, sí Maxi Martínez, exacto, disculparme por el fallido eh, siga si yendo entre los, entre los convocados ¿no? cuando apareció una foto, no sé si la viste sí. en las redes sociales Luego del 0-2 en Floresta contra San Martín de, San de Tucumán. Martín de Tucumán sí. Este hincha confeso el señor Martínez de del, del Santo Tucumán, ¿no? este, no sé, me llama la atención eso. Sí. Tendría que haber habido un correctivo como mínimo, ¿no? Por lo menos un par de partidos, como se decía habitualmente, colegado, como ser, una... Yo realmente no sé ¿Viste la foto? ¿eh? Sí, sí, yo también, no sé si se la sacó en justo esos días después del partido. Obviamente, en qué contexto sacó la foto y por qué hizo el gesto ese lo sabe solamente él. Sí, porque el único como alguien tuiteó, el único que tenían eh, derecho a festejar en el plantel del Rojo será él, parece. Sí, pero bueno. Pero bueno, en forma irónica se tuiteó esto, ¿no? Desde claro. luego. Pero bueno, eso por un lado. Y el otro Robocop va también a a, a Salta, ¿no? Usted cuando dice Robocop, ¿a quién se refiere? Si alguien hoy escuchamos, no sé, compartimos un mismo audio que lo escuchamos por WhatsApp Se refirió que el jugó con un robot el otro sí. día en Misiones Sí, así Por eso ah, dije eh, Robocop Robocops Ajá, sí. usted era muy chico, ni existía cuando estaba esa película La habrá visto a lo mejor en YouTube o en algo pero Seguramente Dicen que, que fue así la performance de La Silva eh, Sí, no sé si para tanto, pero sí fue bastante... O sea, no, no no fue lo que esperaba eh, muchos hinchas que lo pedían en, en redes sociales, o que por lo menos se preguntaban qué pasaba con Da Silva, por qué no jugaba. Eh, bueno, jugó en misiones y la verdad fue eh, prácticamente nulo su aporte en, en la ofensiva. Son esas cosas que a veces uno no entiende el Pepe, ¿no? Que pone un jugador dos tres cuatro cinco partidos, lo saca y pone a otro que venía jugando en reserva suplente de reserva como si fuera, no sé... Eh... El Martín Palermo en su época más gloriosa, por, por citar un ejemplo, ¿no? De hecho, eh, la Silva era suplente en reserva, eh, uh -huh. no era titular, el titular era es, es, es Nicharelli en la reserva, uh -huh. sí. y que venía haciendo goles todos los partidos prácticamente, hoy jugó la reserva y volvió a meter un gol Nicharelli. ¿Cómo salió la reserva? Ganó 2 a 1 a uh -huh. comunicaciones de, de visitante, el último partido del torneo. Ah, agronomía, correcto. Sí. Y otra vez y volvió a meter un gol y, sin embargo, Pepe sigue sin darle una chance, por lo menos. Es un tema que tiene Pepe Romero con, con las inferiores del club, ¿no? De no darles oportunidades, o pocas oportunidades, o tardar en dárselas, mejor dicho, ¿no? Sí. este Pero bueno, eso es lo que a mí me llama la atención, eh, esos esas... ...insistencias con un jugador... ...en este caso en un, en un momento fue Vildoso... Lo, ...lo sacó a Vildoso... ...lo puso a Silva... ...que después de mucho tiempo este, no jugaba... ...ni siquiera en reserva... Y siquiera frente, ...con Rivero lo mismo... ...con algún que otro jugador exactamente lo mismo... ...o sea esas cosas... ...te pongo 5 o 6 partidos... ...y luego pongo a otro que ni... ...no sé, que hace 6 o 10 partidos... ...que ni concentra... ...no sé, cosas extrañas... de ...esos manejos que uno no termina de entender... Pero bueno, esperemos que le den resultado al final del torneo, ¿no? Y que Old Boys eh, ojalá. mantenga la categoría. Pero realmente, eh, a mí en lo personal me hace mucho ruido ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, ojalá, ojalá que, que salga todo bien, obviamente, que Old Boys pueda mantener la categoría. Y después sí, a partir del próximo campeonato ya pensar en, en una renovación de, de plantel. Hay muchos jugadores tiene Old Boys en, en el plantel 40, profesional. 40 profesionales, sí, ¿no? Sí, son demasiados en un equipo de de que tiene eh, una economía más que mala sí. producto de lo que ya sabemos cómo fue la economía de Bolois hasta el año 2014 sí. este, que se está pagando la fiesta que, que otro que otro hizo sí. y que algunos y que, y que también los hinchas disfrutábamos, ¿no? Cuando estábamos en primera disfrutábamos todo eso, hinchas y periodistas y socios claro. y ahora bueno, estamos pagando toda esa fiesta, ¿no? Y Pero sí. bueno, Y no importa, eh, hay que pensar eh, primero el jueves con Atlético Tucumán en Salta. Sí. Ese eh, por lo que yo llamé hoy y vamos a vamos a hablar eh, a la par sobre el próximo encuentro contra el contra el Decano Tucumano, Facundo. Y después de ese partido sí empezar a pensar en una final que va a ser contra Estudiantes de San Luis, previa a otra final que va a ser con Douglas. Seguro, eso lo hablaremos el día viernes. El día viernes eh, señor. Con Oye. Diana Mabel Rossi y vos como aquí lado. como representante del señor Sintes allá que está todavía por por el Reino Unido. Así es. Me ha eh, pedido Julepe el otro día cuando te, me enteré lo del atentado, dice, ¿dónde dónde está el señor Sintes? Siempre hay un lío, ¿qué pasa? Sí. Pero bueno, él estaba en Gales y el otro fue en Londres, por suerte uno lo lo lo toma en broma, pero sí. bueno. Ya está. vamos a empezar con lo del jueves, ¿te parece? No sí, sé sí, si, si, o algo si le parece algo. vamos a una primero y ya arrancamos con todos los, los datos estadísticos que hay en, entre el Boys, Atlético Tucumán y, y todas esas cosas que usted prepara siempre en la previa de los partidos. Perfecto Facundo, vamos a la tanda, dale. Vamos. Estudio Contable Doctor Fernando Espósito, Contador Público. Asesoramiento laboral, impositivo y contable. Novoya 4295, esquina Gualeguaychú. Teléfono 4639-3430. Estudio contable, doctor Fernando Espósito. Lácteos Barraza, Sociedad Anónima. La mejor calidad de mozzarella, quesos y ricotas. Concordia 1344. Teléfono 4568-8283. Lácteos Barraza. Restaurante temático All Boys, el rincón más salvo de Buenos Aires, carne de primera calidad y excelente atención. la de Juan Agustín García, restaurante temático All Boys. Usina 77, ropa informal para hombres y mujeres, venta por mayor y menor, Cuenca 445 y Avellaneda 3223. Teléfono 4613-8113. Gama Center Audio. Se va de vacaciones, viajes seguro, revisamos autos sin cargo, compre al mejor precio, confiabilidad y calidad. Todas las marcas en usados. Avenida Ceballos 3140 Castelar. helados y Café Muki. El delicioso placer de lo bueno. Álbares Conte 4299 esquina Huelahuichu. Delivery al 2053 1895. www.muki.com.ar. Muy bien, seguimos en la hora de All Boys, aquí con, con el señor Carlos Peluso del otro lado del teléfono. Eh, ya en la previa de lo que va a ser el partido por Copa Argentina este jueves a partir de las 20 horas entre All Boys Atlético Tucumán. Allí va a estar eh, van a estar nuestros compañeros Emanuel Montero y Martín López, eh, relatando y comentando respectivamente... Ah, me cambió va, el relator Cambiaron el relator, sí hace... Me cambió el relator, yo no tenía algo con el galán de los 80 Con el galán de los 80, claro Pero ese... no, está bien, está bien hace no, hace no menos de una hora la señora Liliana Rossi me confirmó el, el cambio de relator para para el partido Está perfecto, del... está perfecto siempre, un, siempre donde hay una cancha donde juego el Bois va a haber un, un representante oficial En este caso un sí, señor. un corresponsal en Salta o dos corresponsales en este caso transmitiendo sí. desde hace 27 años la campaña del Argos, pues dale. El relator es Manuel Montero y el comentarista Martín López para sí. el partido entre All Boys y Atlético Tucumán. Bueno, vamos con ah, todos vamos esos la realidad, el sí. equipo de Pablo Lavalle todavía no está confirmado. Este viene, viene en medio capa caída el equipo de el equipo tucumano, el Decano, sí. el equipo que tiene 115 años de de, de existencia, fue fundado el 27 de septiembre de 1902, 114, va a cumplir 115. Viene de cuatro derrotas al hilo, 2 a 1 eh, con San Martín de San Juan la última, 3 a 0 con River, de los esas dos de local, eh, anteriormente perdió también con Talleres de Córdoba 2 a 1. Viene con cuatro derrotas consecutivas, este, o sea que su panorama en primera división si bien no corre peligro, es bastante este, escaso, digamos, ¿no? Sí, y, ¿no? Viene, o y de quedar afuera de la Copa Libertadores también. Eh, no tiene prácticamente chance de entrar ni a la sudamericana. Está en el puesto 11, está un tanto alejado, si bien sí. faltan 12 puntos, este no es muy muy alentador el, el panorama del equipo de Pablo Lavallén. Tiene, está en la posición número 11 en los promedios y en la tabla general en el puesto 22. Sí. Así que imagínate para llegar a... Al décimo puesto, eh, ¿no? Los primeros 10 son 5 y 5. Sí, señor. Exactamente. Del 22 al 10 tendría que ocurrir un milagro futbolístico en los tucumanos y una, una catástrofe en los demás, cosa que va a ser medio extraño o imposible, diría yo. Sí. Su panorama también es distinto en el plano internacional, porque quedó tercero en la Copa Libertadores, eh, detrás de Palmeiras y Jorge Wisterman, y está esperando rival para el sorteo de la Sudamericana porque todos los terceros pasan pasan a la, a la etapa a la... de sudamericana que sí, sí, continúa sí. A la segunda ronda exactamente su goleados Fernandoando sanperi y dicen que se recuperó en tiempo récord de la operación de menisco eh, interno de la rodilla izquierda Sí. o sea el panorama no es muy bueno el el equipo tucumano está como vegetando en la primera división sin problema de descenso porque está en el puesto 11 como dijimos pero en la tabla de puntos en el puesto 22 sobre 30 o sí. sea Bastante mala la campaña, si bien tuvo un cambio de técnico, anteriormente estuvo el ex técnico Huracán, ¿no? También el señor ah, es, Sabal, sí señor que migró al equipo de Parque Patricios. Bueno, vamos con el historial, parece? Vamos. vamos un poco de la presentación del, del rival para el jueves. Eh, fueron eh, 16 los partidos que se enfrentaron All Boys y Atlético Tucumán, cinco triunfos del Albo que marcó 17 goles, los eh, triunfos del decano que marcó 23, 4 fueron los empates, no hacemos la discriminación local o visitante porque este partido se engancha neutral obviamente si, sí, bastante parejo ¿no? El, el historial sí sí sí los últimos dos partidos que se jugaron fueron eh, en Tucumán ellos ganaron 2 a 1 en Floresta empataron 0 a 0 Y el último triunfo de Albois fue en el partido anterior hasta que te decía, el empate en Floresta 0 a 0. Sí. Triunfo de Albois en el transición 2014 1 a 0. Luego de eso empataron en el 2015 0 a 0 y triunfo Tucumano 2 a 1, año en que asciende el equipo tucumano claro. a la primera división después de muchos años. ¿no? Sí. Un, un equipo tucumano con mucho antecedente en primera división, más allá de, de este ascenso, en los viejos campeonatos nacionales. ¿no? Claro, el nacional, sí. En el año 79 fue el primer encuentro entre el Boys y Atlético Tucumán justamente entre el, en, los, en los viejos campeonatos nacionales, 1 a 1 en Tucumán y en Floresta el ganó 1 a 0. Y luego se volvieron a enfrentar en la temporada 93-94. Triunfo de Boys en Floresta 1 a 0 y después en Tucumán 3 a 2 ganó Atlético sobre eh, nuestro querido Old Boys. Eso como para no voy a decir todos los partidos, hice partidos, pero como para graficar un poco este la diferencia que hubo entre años entre volver a enfrentarse, ¿no? Sí, claro. Así que ese es el panorama del equipo mmm, tucumán Recordemos que si volvó el gana a Atlético Tucumán, eh, se va a enfrentar contra Independiente Avellaneda. Así es. Independiente Avellaneda que le ganó camioneros. A camioneros por penales. Exacto. Lo único que se si jugaran sus primos contra sus tíos. Claro. Sí. ¿Eh? Y Camioneros estuvo a un penal de eliminarlo Independiente. Exactamente, exactamente. Era como estar... De lado, el señor Moyano estaba de, lo, de los dos lados, digamos, sí. ¿no? Sí, festejó, festejaba todos los goles. Festejaba todos los goles, exacto. Lo más lindo que sido un empate, pero no servía. Claro. Así que, bueno, eh, con respecto a Old Boys, enfrentando equipos tucumanos... Sí, ¿eh? ...el total, sumando los, los encuentros contra San Martín y contra Atlético, fueron 29 las veces. Old ganó 9, empató 8 y perdió 12. ¿Mm? Sí, sí. Eso es un poco, sumando a los dos equipos, la historia de Old Boys contra equipos tucumanos. Contra ¿Vamos los. a recordar un poco la Copa Argentina? A ver. Bueno, esta es la sexta participación de Old Boys en la Copa Argentina, ¿sí? Porque si bien esta es la séptima o una temporada que Old no la jugó, que fue la temporada 2015-2016. Sí. Fue paradójico porque antes hablábamos de Fernando Sanpedri, con un gol de él en Floresta, triunfo de Juventud Unida de Gualeguaychú, el equipo de entrenó lo pasa a Old Boys... y lo saca de es la verdad. Copa Argentina en ese en esa en esa temporada, ¿sí? Sí, la, la anterior fue. Exactamente, exactamente. Sí. Eh, en la temporada 2011-2012 Boys enfrenta a Atlanta y empata 1-1 y Atlanta gana por penales. En el 2012-2013 fue la mejor campaña de Olboys, llegó hasta semifinales y le robaron directamente. Sí, señor. En esa temporada fue 4-1 Abraun de Adroge. 2 a 0 a Central Córdoba, 3 a 1 a Boca en Catamarca, 1 a 0 a Estudiantes de la Plata también en el interior, me parece que fue en San Juan, y después llegó las semifinales contra Arsenal. Empataron 1 a 1, Old Boys y el partido iba 0 a 0 y le anulan un gol eh, eh, muy lícito, más que lícito, a Carlos Castiglione, Carlos sí. Castiglione ¿sí? Sí, sí. Eh, el árbitro fue el señor Diego Ceballos, que a instancias de Matías Beares, en línea, le anula un gol legítimo, la pelota entró y se lo anularon, muy mal anulado ese gol All Boys, luego eh, hace un gol a Arsenal y luego empata Jonathan Caleri. Caragli hace el gol a Arsenal y luego empata Jonathan Caleri. Van a penales y en la definición por penales los que yerran, así se dice, fueron Javier Cámpora y Jonathan Ferrari. Lo que le permitieron al equipo de Arsenal ganar ese partido en la definición por tiros desde el punto del penal y jugar la final contra San Lorenzo de Almagro, ¿sí? Sí, que después ganaría finalmente Arsenal. Ganaría finalmente Arsenal y cuánto le debe cuánto le debe Arsenal al señor del anillo, ¿eh? Uf. Pero bueno, este esa fue la temporada 2012-2013, dijimos Seguimos con la temporada 2013-2014 Oldboy se empata 0-0 con Tigre Y gana el equipo de Victoria 5-4 a 4, eh, Con tiros desde el punto del penal sí, En la plata se... fue ese partido Exactamente Entre paréntesis el señor Caruso Lombardi Es el nuevo técnico del sí, equipo de Victoria Volvió a, a, a su viejo club Volvió a su hábitat como alguien diría sí. Y en el, la temporada 2014-2015 Oldboy le gana 2-1 a, a Douglas Hayk Después pierde con Chacarita 2-1 a 1 y queda eliminado. 2015-2016, ya dijimos, eh, no la jugó. Y ahora viene la 2016-2017, el jueves, arrancaron una nueva etapa y ojalá el Boys, no solo de lo económico, sino de lo deportivo, pueda avanzar lo más que se pueda, ¿sí? Ojalá, sí. Por Copa Argentina, recordemos, fueron nueve los encuentros. All Boys ganó cinco, perdió uno y empató tres. La diferencia es que esos tres empates... Los perdió los en perdió las definiciones desde el punto del penal. Claro, sí. sí. Eh, así que eso es un poquito de la historia. La historia de la Copa Argentina también un poco. En 1969 el primer campeón fue Boca. En 1970 no tuvo definición. ¿sí? Llegaron sí. a semifinales y se, no sé qué pasó... Y se suspendió la, la definición de ese torneo. Eh, era por invitación generalmente. Sí. En aquella época. Eh, después de la temporada de 2011-2012 campeón Boca Juniors, en el 2012-2013 Arsenal, 2013-14 Huracán, 2014-2015 Boca Juniors nuevamente y 2015-2016 el club atlético River Plate, esos son los campeones de, de la Copa Argentina este en su etapa del siglo 21 ¿correcto? Sí, las últimas tres llegó a la final Rosario Central si no me equivoco Sí señor, muy buen dato el suyo sí. increíble de Central, tres veces finalista Tres veces, tres derrotas en finales, ¿no? Sí, así es. Una injusta, porque contra Boca fue ese famoso penal sí. que el señor Ceballos no sabe distinguir dónde comienza la línea y dónde termina, ¿no? Sí, Ceballos suele dar penales medios raros, le dio uno en contra al Bois, si no me equivoco fue Ceballos, un partido con los Andes. Sí señor, es verdad, es verdad, me acuerdo de Floresta, sí, partido que terminó ganando los Andes. Que ganó los Andes. Sí, Así señor. Es. Bueno, el caso que hablamos antes, ¿no? El 2 de octubre del 2013, la semifinal de la Copa Argentina, este en línea anuló, dijo que el gol, no, era, lo habían sacado sobre la línea, pero el sí. gol había sido válido, que no había traspasado la pelota a la línea de gol, y sin embargo, el señor Ceballos, como última autoridad, mejor ubicado, podía haber dado vuelta a la situación y no lo hizo. O sea, sí, el no, no es un buen árbitro. No, diga, sí, ¿no? no es de los mejores, iba a decir... Pero creo que es mejor lo que acaba de decir, no es un buen árbitro directamente. No, no, no es un, para nada un buen árbitro. Sí. Así que bueno, eso es un poco... Ahora tenemos también, si te parece Facundo, sí. el historial de Old Boys jugando partidos en la provincia de Salta. A ver. No contra equipos salteños, porque puede jugar con equipos salteños aquí en Buenos Aires, ¿no? Sí. Old Boys viajando a Salta se presentó en siete oportunidades. Sí. Ganó una, empató dos y perdió cuatro. En 1973 fue la primera y la única que ganó 2 a 1 a Juventud Antoñana de Salta sí. y la última también precisamente contra Juventud Antoñana de Salta en la temporada 98-99 en las eh, en, el, en el octogonal, en una semifinal de octogonal por el ascenso, el Juventud Antoñana le ganó 2 a 1 a All Boys... el gol de Olboys Osorio. Sí. O sea, esto es All Boys visitando la provincia de Salta. Siete veces, un triunfo, dos empates y cuatro derrotas, Facundo. Sí, esa esa temporada, si no me equivoco, Juventud Antoniana llegó a, a jugar la final del reducido con Chacarita, si no me... Sí, que terminó ascendiendo. Sí, que se jugó en cancha de River. Sí, señor, terminó ascendiendo el equipo de San Martín en la sí. final contra Juventud Antoniana, que le ganó a Olvo y 2 a 1 en Salta, como dijimos recién, y luego un 3-5 en contra, en Floresta, un partido que... Todavía los hinchas de Olbois no entendemos cómo lo pudo, cómo pudo dilapidar esa oportunidad Olbois de llegar a la final con Chacarita y tal vez lograr el ascenso en aquel momento, ¿no? Sí. Así que bueno, y sobresalta el, el encuentro donde se va a disputar va a ser el Estadio Padre Ernesto Marti Arena, ¿sí? Sí, señor. Fue inaugurado en el 2001, tiene capacidad para eh, 20.400 espectadores, Eh, Aquí se disfrutaron 7 partidos del juvenil 2000 2001, de la Copa América se jugaron 2 partidos del 2011 Y 6 partidos de rugby, más allá de que también se han hecho un montón de recitales y eventos sí. públicos este, Ahí en la hermosa ciudad de Salta El nombre de, del padre Ernesto Marti Arena, que fue un sí. religioso que hizo gran tarea pastoral y social Tenía 57 años cuando fue asesinado brutalmente en su sacristía de la parroquia de la parroquia donde estaba el 8 de octubre del 2001 sí. y ahí el nombre de, de, de este hermoso estadio ahí en la ciudad de salta facundo sí y ya que nombraste el, el estadio padre marte arena te cuento y le cuento a la gente que la hinchada del luego la parcialidad de luego va a estar ocupando la tribuna norte de aquel estadio y que las entradas se van a estar, eh, las pueden conseguir el martes de, o sea, hoy de 14 a 20, ya pasó, mañana de 10 a 20 y el jueves de 10 a 18 en el Shopping Alto Noa, en la avenida Bicentenario Batalla de Salta 702, allí en, en la provincia de Salta, y las remanentes se eh, van a estar vendiendo a partir de las 17 horas eh, hasta el comienzo del partido, obviamente en, en el estadio... Padre Marte Arena Las populares, eh, 180 pesos Las preferenciales, 230 Y las plateas, 280 pesos Para los hinchas del Bois que quieran Ir a, a alentar al Albo En aquel partido tan importante Ante Atlético Tucumán Sí, bueno, eh, vamos a hablar De la externa te parece vamos, sí. El hábito que vos decíamos, Juan Pablo Pompei Otra eh, vez últimamente lo, Es un hábito, como siempre decimos con Rossi, Las tres P, Pompei, P, Sota, Pitana Este, ...nos traen suerte... ...el señor Pompey... ...en eh, los últimos dos partidos que dirigió... ...fue triunfo contra el Instituto de Floresta 2 a 0... ...y el anterior a ese fue derrota... ...en eh, Floresta contra los Andes... Sí. ...son los últimos dos partidos que dirigió... ...pero en líneas generales... ...el hombre de Olavarría dirigiendo el boys ...le ha traído buenos resultados... Eh, ...al equipo... ...al querido el Bois, ¿sí? ¿sí? En línea 1 hace el señor Walter Ruarte... ...en línea 2 el señor Ángel Barrio Nuevo y el cuarto árbitro el señor Luis Lobo Medina. Esa es la terna arbitral para el día jueves, que ojalá sea con eh, con triunfo Facundo. Ojalá, sí, aunque sea por penales. Sí, sí, digamos que sí, digamos que sí que gane que gane el y que que también no no le deje alguna secuela de, o expulsado o, le, o lesionado o amonestado, lesionado, digamos, ¿no? Sobre, no sobre todo el efecto es de la Copa Argentina con el campeonato, ¿no? Sí, sobre todo lesionados, que no que no tenga que lamentarse algún que algún jugador se pierda lo que queda del campeonato, que sería sería muy duro para los ¿Cómo es el tema final de las amonestaciones y las expulsiones? ¿Lo no, hay averiguar. A, al ser otro otra competencia corre solamente por Copa Argentina. Tanto Ajá. La, las amonestaciones como Las expulsiones. Solamente de ser expulsado un jugador eh, se perdería el próximo partido por Copa Argentina. Y si ese jugador es un expulsado del equipo derrotado, ¿cuándo la cumple? Y imagino que en la próxima vez que juegue ese jugador por Copa Argentina sea con este equipo o con el, o con el que sea. Ajá. No, porque si no hubiera sido una buena oportunidad de limpiarse, ¿no? Alguno que tenía... La, la otra vez lo hablábamos con el partido de Misiones, ¿no? Sí. Que alguno que estuviera con cuatro amarillas amonestarse y y cumplir la fecha el día jueves ¿no? sí, o sea, pero bueno, sea, o sea, son sea, torneos sea, diferentes elección, sí, sí. así que bueno, esa es otra cosa y vamos a hablar un poquito de, de esta Copa Argentina que ha tenido resultados algunos que otros llamativos una Copa Argentina que para mi gusto Facundo eh, es bastante despareja en algunos en algunos encuentros a ver. Hay, por ejemplo algunos partidos que se han jugado sí. Central le ganó a Cañuelas 1-0 Huracán empató con Defensorios Unidos de Sol y ganó por penales, ahí, sufriendo el equipo de Parque Patricios. Quilmes empató con Financia Mendoza y el Lobo Mendocino este ganó por penales. Independiente Camionero, como decíamos recién, ganó el Rojo por penales, 0 a 0. Arsenal saca chispas, subió, le, ganó pa, pasó de ronda el equipo de la Liga de... ¿cómo es que se dice eso? De, de los superhéroes, los superamigos. La, la Liga de los Superhéroes pasó sobre Arsenal. Vélez que le ganó escasamente 1 a 0 a Leandro Nalén, que está en la primera vez. Sin hace poquito, Morón, que Simón no estaba mirando hace un rato en la televisión, estaba ganando Platense. Sí, le sigue ganando Platense. Le sigue a 0, vos, Está a 15 minutos de volver al Nacional B. Del Nacional B, exactamente. Este, y Morón le ganó a Patronato. Sí. Eh, esos son algunos los partidos llamativos que se dieron, que se ha jugado, y los que faltan por jugar, ¿no? River contra Atlas, la otra pasión La otra ocasión, el equipo del continente. El equipo del continente, el equipo del programa de Fox. Sí. Lanús y Esportivo Barracas. Sí. Gimnasia de la Plata contra eh, defensores de Belgrano de Villa Ramallo. San Lorenzo Cipolletti, Racing, Mitre de Santiago del Estero, que se va a jugar el día domingo 11, también en el Estadio Marte Arena. Boca, gimnasia tiro de salta. Sí y Estudiantes de la Plata contra Pacífico de Mendoza, algunos de los partidos llamativos, digamos, ¿no? Sí. El resto no los nombro porque uno lo, los lee y son aparentemente fuerzas parejas, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero esos más ser. el que más llama la atención, los dos que llaman la atención para mí, Riveracles y Lanús no Esportivo Barracas, pero bueno, el fituro, el Ficture quiso eso y se dio eso. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, pero el, el sorteo este, sí lo quiso. ¿Cómo? el sorteo así lo quiso claro el campo argentina que en su momento recordaba facundo la jugaban absolutamente todos los equipos de que estaban afiliados a AFA y sí. ¿sí? era interminable y hasta hubo partidos de, de, de equipos en tierra del fuego se sí, se ¿sí? sí, lo, lo recuerdo un partido entre el, uno, un equipo que se en algo... madrid después de, real madrid de, de tierra, tierra del, fuego del fuego y los zorros del fin del mundo exactamente sí. eh, después empezó a discriminar un poco la, la cantidad de equipos a través de bueno, eh, los primeros equipos los primeros 10 equipos que entren en cada torneo. Y así de esa manera el Boys se perdió la Copa la Copa Argentina pasada. Claro, originalmente era un campeonato que todos los equipos la podían la, la, la iban a jugar año tras año, ¿no? Sí. Este, pero bueno, pues se, se armó esta cuestión de eliminatoria. de hecho Atlas es el único equipo que entró de la primera vez. Sí. ¿Eh? Que dentro de todos más es más como no, perdón, ¿eh? me, estoy, me corrijo. Atlas y Alebson, nosotros los dos que quedamos. Sí. Son los únicos dos, este después en la se había un cupo, en la B, en la Nacional B, y bueno, obviamente todos los de primera, y después de los distintos torneos federales este también había cupos, ¿no? Así es. Así Bien, que, ¿qué más tenemos? La, la verdad que cuando se jugaban esos torneos así, uno veía los resultados de las distintas etapas eran interminables, eran 40, 50 partidos por etapa, una cosa así, interminable, va. Sí, sí. Bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué no, más? No, por datos? ahora nada más, este esperando que Phil Void tenga buen resultado tanto el jueves como como el día lunes, ¿no? Personalmente tengo todas mis mis expectativas más en el día lunes que en el día jueves, pero bueno, este uno nunca quiere que pierda el algo, pero yo quiero ganar el el lunes este de San Luis, ¿eh? Necesito necesitamos ese triunfo. Bien, sí. Es importantísimo ganar tanto contra Estudiantes como contra Douglas. Son dos, dos finales que se le vienen al Boi, dos partidos de seis puntos, claramente. Seguro. Y esperemos que, que, como decíamos antes, no quede ninguna secuela de lesionados para el partido de, del día lunes, ¿no? Ojalá. Y que Pepe disponga eh, físicamente de todos sus, sus jugadores para elegir a los mejores 11 ¿no? Así es. Bien, Carlos, vamos a una tanda ahora y Dale. y después... te Cuento el probable equipo que, que pondría Pepe Romero en cancha el jueves. Dale, Facu. Serviauto, un solo lugar para todos los servicios del automotor, mecánica en general, inyección electrónica, mantenimiento periódico. Financiamos hasta seis cuotas sin intereses en la instalación de equipos con GNS. Mulature 4851, teléfono 4638 1302. Santería, la amistad, velas, velones y una gran variedad de artículos de religión Abierto de lunes a sábados de 9 a 20, Cusco 155, frente a la iglesia San Cachetano estudio jurídico Federico Margiota, Galéis del Río y Asociados Accidentes de tránsito, de trabajo, divorcios, sucesiones y despidos Libertad 434, piso 10, teléfono 4382-7768 Precios súper especiales para socios de Oldboy con cuota al día Pinturería y ferreterías Las Vegas. Sanitarios, electricidad, máquinas, pinturas computarizadas y copias de llaves. Avenida Álvarez Conte, 4320. Teléfono 45680919. Servicios fúnebres, la capital. Sepelios, velatorios, traslados y cremaciones. 125 años en el rubro y más de 200 obras sociales. Huedo 1083. Teléfono 4931-0139. CISEG, para que usted pueda despreocuparse de su seguridad, CISEG se toma las cosas en serio. CISEG SRL, Sistemas de Seguridad, Sede Central, Avenida Córdoba 966, Piso 7, Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-5239-0065, 5239-0066, www.ciseg.com CISEG .com. Muy bien, seguimos en la hora del boys Cuando faltan 10 minutos para las 10 de la noche para cerrar el programa, Carlos te iba a contar el probable 11 titular que pondría Pepe Romero este jueves ante Atlético Tucumán. Dale Facundo, te escucho. Bueno, el arquero Lozada, sería eh, Nahuel abuelo el titular, in, indiscutido ya en, en el arco All Voice. Eh, la defensa formaría con Alexis Vega en el lateral derecho. ...Nacho Vázquez y Gastón García los centrales... ...y Maximiliano Martínez sería el lateral izquierdo... ...en el mediocampo campo Sandoval, Matías Sandoval... Eh, ...Franco Chiviló, Roque Ovejero que eh, debutaría como titular... Eh, ...sería su primer partido oficial en All Boys... ...y bryan Ceballos... ...y los delanteros el eh, Mudo Vázquez y Maxi Salas... eso serían en, en teoría los 11 titulares para el jueves... Hay que ver qué pasa con el Mudo Vázquez, que hoy he presentado un cuadro febril, eh, pero en caso de... imagino yo que lo van a esperar hasta último momento, eh, porque sería titular, y en caso de que no juegue, eh, su lugar lo ocuparía Mauro Milano, en el, en el ataque junto al, al Gordo Salas. Me parece que por lo que la, la probable formación que me pasaste, Pepe apunta todo a preservar eh, las fuerzas para el partido contra Estudiantes de San Luis, ¿no? Sí, muy bien y está muy bien que así sea, ¿no? Sí, lo curioso es que dos de los titulares eh, como Salas y Vázquez no jugaron el otro día ante Crucero, eh, quizás guardándolos para la copa y Puede ser una táctica de Pepe, sí, ¿por qué no? Y ahora son van serían titulares en, en el partido ante los Tucumanos. Sí, porque y... si no, ahora que te queda La Silva y Calcón, Calcón Y bueno, pero si hay que guardar jugadores para el próximo partido, los dos primeros que hay que guardar son Salas y Vázquez. Sí, eso es verdad. Pero bueno, como para no ser un equipo tan juvenil y dar una señal de me interesa poco la Copa Argentina, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, por la formación probable, este, está claro que todos los cañones están apuntados al lunes a jugar contra... a tener a tener el, el mejor once... El día lunes a las 20 de, a las 19:30, ¿es no? Eh, a las 20, a las 19:30, sí. A, a las 20 horas contra los Puntanos en Floresta, digamos. Sí, la transmisión la estamos arrancando a las 7, a las 19:00, creo Don Emmanuel Montero y Martín López desde desde Salta la liga. Y usted ahí en estudios. Así se, así se, así será, así será. Está así. Bien. Muy bien, se me trabó la lengua. Así que bueno, esperemos que, que que salga un buen partido, aunque sea por penales o como sea, hay ahí... Hay una gran diferencia, no son en este caso el equipo tucumano es un equipo de primera división, o el boys de la B nacional, con, con bastantes juveniles, por lo que veo. Sí. Este, se, quizás eso, eso se note, pero bueno, en la cancha son 11 contra 11 y a veces David le gana a Goliat, ¿no? Sí, suele pasar. Oh. El fútbol, eso es lo lindo del fútbol, ¿no? que muchas veces quien nada, nada por un equipo es el que el que termina ganando, ¿no? Así es, y ojalá que sea el caso esta vez, que Albois pueda... No sé si sería un batacazo, pero... No, batacazo ser... no, porque tampoco es el Barcelona. El no, pero, Rotomán, pero sería un un lindo golpecito. Sí, sí, sí más golpecito sería para ellos, pero... Desde lo anímico, claro, sí. sí, desde lo anímico sería un, un empujón bárbaro, pero siempre teniendo la mente puesta el día lunes para jugar contra estudiantes de San Luis en, en Jonte y Mercedes, el de Platense. Así es, descontado de el calamar. Walken, well, cinco minutos, Morón ya ganando, está asegurándose. No, pero a veces le llega a venir un golcito y se mueren todos los que están ahí en la cancha de Morón. Sí, sí, obviamente. Un un, un un platense con camiseta negra, esas cosas del marketing que yo nunca voy a entender. ¿eh? Es, yo lo veo marrón, no. para bueno, mí es marrón. Bueno, está bien, no importa. Puede pues bueno. ser mi televisor que anda mal, pero... este lo que lo que, lo que, lo que la cosa estábamos hablando de san martín de atlético Tucumán tu de, de, ¿no? sí. de, de débiles y fuertes no fíjate lo que hace un gol en este caso de platense faltando pocos minutos no que puede venir un empate y, y se te cae si se, se te queda un campeonato o se te posterga la posibilidad de un campeonato Sí, ¿no? se posterga yo creo que ya este, o sea, eh. el hecho de lo, lo hermoso que es el fútbol no si sí, yo en, igual en lo, igual obviamente ya está prácticamente decretado el ascenso de no, el matemáticamente sí, lo que pasa sí. es que se caería el festejo de hoy en ese caso, ¿no? Sí, pero... Se postergaría una semana, pero eso es lo lindo del fútbol, que nada está terminado hasta que el árbitro, dice, se terminó, ¿eh? Claro. Bien, jugó la reserva, te contaba... Sí, eh, regaló comunicaciones de en la agronomía. Dos a uno con goles de Cardoso y de Nicharelli, que sigue haciendo goles... Eh la formó con Guarrachino del arco Suárez, Verón, Schmidt y Martínezki en la defensa eh, Mirko, Ladrón de Guevara Langenari, Galloso en el medio campo Torres eh, un poquito más adelantado, Cardoso y Nicharelli fueron los delanteros del equipo que ahora dirige Mariano Ferrero porque recordamos que eh, Martín Chicotelo se fue a Jorge Will no, a Juan Aurich Juan Aurich de Perú y ahora está Mariano Ferrero dirigiendo la reserva de Del Boys que ganó 2 a 1 y terminó el campeonato con 26 puntos, 8 victorias, 2 empates y 4 derrotas. No le alcanzó para para llegar a la final que la van a disputar Ferro y Argentino Juniors de esta reserva metropolitana, pero fue en los números un, un lindo papel que hizo la, la reserva de Del Boys. ¿Cuántos goles hizo Nicharelli? Eh, no tengo el, el dato ah. exacto, pero hizo basta fue ...por lejos el goleador de Old Boys en el... ...en el... No, para, ...para sacar la relación goles hechos partidos jugados... ...como para decir bueno... Sí. ...a lo mejor es, es hora de empezar a darle... Este, ...una posibilidad en primera... ...aunque sea en el banco y ver... ...en un partidito tranquilo a ver cómo reacciona ¿no? ...sí, en algún momento va a tener que tener su... ...su oportunidad sobre todo si... ...los que vienen... Eh, ...jugando en su posición... ...siguen mostrando el... ...el nivel que viene mostrando desde que empezó el año ¿no? ...me refiero a Vildoso... Eh, me refiero a Da Silva ahora, eh, bueno, Dalcazón, lo que jugó... Rivero ni al banco, últimamente, eh, tampoco, Rivero ¿no? está, está con paperas, o al menos Ajá, estaba con ver, paperas. Ajá, motivo de salud que okay. Sí, pero convengamos que cuando jugó tampoco tampoco fue mucho. No, sí. no, no, de verdad, tampoco. Si si, Los delanteros sigue siendo... que tiene Alboi, no, ninguno son eh, sí. desequilibrantes, eh, terminantemente hablando, ¿no? Así todo, creo que Rivero sigue siendo el goleador del campeonato de All Boys. Con sí, goles, no sé Alcazón, que... si también te hizo un par de goles. Sí. Igual, eh, el, goleador, el goleador de All Boys debe tener 5 o 6 goles, nada sí, más. Sí, parece que Rivero tiene 6 o 7 goles, no más. Ajá, por eso, no no es un, una gran cantidad, ¿no? No, y el goleador del campeonato tiene 22. Salinas de Chacarita. Sí, señor. Así que bueno. Bueno, vamos terminando, ¿te parece, Facundo? Sí, ya tenemos que ir... Eh, terminando el programa... ¿El hombre eh, vamos... del techo amarillo no, no está más con usted los martes? ¿Cómo, cómo? ¿El hombre del techo amarillo no está más con usted los martes? No, el hombre del techo amarillo no vino los martes. Ah, ah. No, eh, vino un, un domingo y no volvió. Ah, está bien, perfecto, perfecto. Este... Yo tenía entendido que los martes iba a estar usted con él. No, no, no, no los martes era era yo con el que llame, ah, y ah. los viernes sí con, con Liliana Rossi y con usted del otro lado. Perfecto, perfecto. Bueno, bueno Pacu, vamos a estaremos, sí. estaremos el día jueves escuchando al equipo de Blanquineros con nuestros compañeros desde Salta a partir, compañeros de la, a partir de las 7 horas la transmisión con Emanuel Montero y Martín López desde el estadio Padre Marte Arena A las 8 arranca el partido entre El partido Olivo va y por Tice el... Sports, ¿correcto? Seguramente Seguramente, sí Para los que obviamente vean el partido pongan muda la televisión y escuchen a, al equipo en blanquinegro, en este caso con nuestros compañeros salteños, ¿sí? Así, se, así será. Bueno, bueno por favor, nos estamos reencontrando el día viernes. El día viernes con la señora Liliana Rossi aquí en el estudio. En lo que a mí respecta, cualquier cosa que usted necesite para la transmisión del día jueves, me lo solicite y se lo envío por WhatsApp sin ningún inconveniente. Sí, señor. Correcto, demandenle saludos a su amigo el loco metralleta. El eh. loco metralleta, sí, es mejor tenerlo de amigo que de enemigo. Perfecto, sí, así que, bueno, nos estamos despidiendo Facu. Será hasta el viernes, Carlos Un abrazo, abrazo para todos Abrazo y me despido también Vamos cerrando el programa Recuerdo, eh, mañana el jueves A partir de las 19 la transmisión de Ol Boys Atlético Tucumán por Copa Argentina y el viernes de 9 a 10 eh, la hora del Boys con la señora Liliana Rossi aquí en el estudio y también quien les habla obviamente Carlos Peluso del otro lado del teléfono. Chau, hasta la próxima. Porque será me Porque tal que quedo padre para mí. Desde la ciudad de...